¿Sabes quién tiene prioridad sobre esas cuestiones? ¿Quién? Sí. Las instituciones. Toda la puta vida. Un civil la muerto donde había un policía Cuatro tiros en la espalda y el arma vacía ola la puta vida Bai bai. Hemen gaude berrire. Urte bat pasada ja da, azkeni arratsaiotik. Grabazioen erdia galdu galmutik. Bainala sei. Hemen gaude berrire. Pentsatuko zenuten, urte baten ostean debora izan du gola gauzako beto prestatzeko. betopestatxeko. Kalitatzeko zehose egiteko. Baina nada mas lejos de la realidad. Hemen gaitu zue berriro ere betiko prekaritatearekin. Baina gauza interesgarri askorekin. Esan dugunez, urte bat pasada asken enguia ratzaiotik. Eta gauza asko pasadira gure herrian eta gure asko aldean. Gauza asko aldatu egin dira. Eta beste batzuk ordea, ez eres. Kastetxeko kidea zen Sigor Blanko kartzelan dago lehendik hama zei urte pasetagena. Milaka pertsona iltzen dira oraindik gure herri aldeetara bidean, gure gobernuek haien gobernuek izaltzen dieten armek sortzen duten zuntzepenetik iese. Emakumeak erailiak izaten jarretzen dut naiz eta gure instituzioek txapamoreak jarri eta komunikatu ofisialek egin. Seberiak, oraindik gure eskualdean bere usain naskagarriarekin apaintzen du. Variantez aus ferrobiariak, oraindik dik, mehatxe, mehatxatzen du gure mendi auzo eta ondo Petronor, Koke, Supersur, Amazon, Severia, Variante Sur Ferroviaria... Harri dago mehatxalde egerizago bat nahi duteta. Betiko ekor daindu, betikoak aberaztengo. Baina, aipatu dugun moduan, gauza asko ere aldatu gendira. Gaztetxeak badu komuna. Zerigrafia gela sortzen ari eta aitokinak beste gara batzuen kontua izaten asteen ari dira. Te hilatu haia konpuntuta daukagolako iaia. Klima aldaketak zer ikusia ere, eh? izan ere geure eskualde ese, eta euritzua ez da olakoa inoiz esango. Zalugu esalako klima mediterraniarra izateko bidean dagolako. Iain hori importazitzaion klima badirudi importantzi askoa izaten asteen ari dela. Extinction Rebellion edo Fridays for Future bezalako mugimenduek, ikaslegre bak eta bestelako kintzak egiten hasi dira. Emergentzia e, klimatikoari buruz zauzunarketa bat eta aldaketak egzikitzeko. Euskal Herrian, ekinzik ez dute eraporkizuan dirik eduki. Igual, ikorreinaren bat, eraman beharko dute urrenkoan, hemen zenbaiteko importantzea edukiteko. Talde berria sortu daguen Herrian, etalpagarango nesken talde feminista, do, tenet efeminista. Izen ez da torkietxerto, izan ere indarrez hasi dira lanean. Errian bigarren eskuko merkatu txikia abezaleko ekin txekin, eta batez ere martxoak martzoak sortxiko greba antolamenduarekin. Antola Inor baino hogeiago erakutsi digute ilusiarekin eta antolakuntxarekin gauza korrera eman daitezke da. Udaletxaren trapa guztien gainetik, trapa martzoak sortxi historiko bat sortu zutera. Ikusten dugunez, gauza guztiak ez dira gaintzerrak. Beti daude oztopo guztien gainetik, borroka egiten dutena. Zaloi Polizie! Hey hey Zaloi Polizie! Hey hey hey Zaloi Polizie! In alle klassen rumen geit hertmen Sabastofkes Ing lach, meid lach, kind und keit schoßen pumpe bockes Ing lach, meid lach, kind und keit schoßen pumpe bockes Genug schoen bride horre wen, genug schoen borgen laien Machta Sabastofke, lo me bride sich bat freien Machta Sabastofke! Lord, you read it, you can't die. Read it, you can't hand. Lord, you're Nicolae, you're in Inkluso hauteskunde batzuk egon dira, eta España arreztatuko persidentzia berria egongo dela dirudi. Aldaketa batzuk ez ere esaldatzeko. nahi duenagin ezan, baina gauza bat argi gutxi nahi dut. Hau tezkundeak ez dira gizarte aldatzeko modua inoiz izango. Historiak hori argi gutxi uduen moduan. Boskatu edo ez, importanteena, urrengo egunean, egunero egiten duguna da. Hori da benetazko politika egitea. Eguneroko tazunean praktikatzen dena non eta zer erosi eta kontsumitu e, erabakitzen dugunean gure harremanei buruz hausnertzen dugunean gure lagunekin, lankidekin, hausukekin antolatzen garenean daukasun gauza guztiak kalean borrokatzen lortu dira ez desagu nori azte Egin genuen asko ningu diagatza joan, maiatzaren lehena izan genuen gaip dintz-paltzat. Artan, guelgaudenak aladien zer greba importanteri buruz hitz egin genuen. Noan, despidotxiki bat zuen ondorioz, elkartasunezko el greba ikaragarria egitara pasazen. Eta langileen, misioaz aparte, laneko ordutegia zortxe ordutara jiztea elortu zen. Baina gaurkoan, emendik gertu egindako greba importante batzuei buruz egingo dugu. Mea grebak eta loka greba. Azken nengo hau, ilole erratiko lalinterna de diogenes irratxeio interesgarritik garritik ateratako osati Beraz, ba, mili esken. Baina, hazi gaitezen, mea txaldean egonzeen grebate. Denok dakigu mehatxe buruz kontatu digutena. Bizi baldintzaik aragarri txarrak, ordu amaite zinek, etxe bizitza arazoa, barrakoetan bizi ziren azinatuta, horrek sekarren osasun arazoak, erosketak aien jefen dendetan erostea behartuta zeuden, gauza asko aldatu dira, baina funtzean berdin ditzen dugu zi da, laologiita urtean mailatsaren lehenengo eguna manifestaldi bat kopukatu zen bilbo inguruan. Polizia eta militarez josita egon arren mileka langile eta mehatxari agertu ziren, lan baldinttzeengatik protestatzeko. Egun horretan arratsaldean larboledan meti bat egin zen eta lagun mila lagun baino gehiago inguratu ziren. Borre egun hori orokorrean baketsua izan zen, Baina aurrengo eguneak zen beste lagun normal bat izan. Jiasan ere, langileriaren indar erakustaldi horrek adirasezuen ze jendeak zeukan benetazkoa almen. Handek egun batzuetara larboledako langile batzuk bot botatzen dituzten Maja bateko manifestaldi eta ekintzak antolatxagatik. Baina gauza esenan gelditu. Horrigunerako 2011 lagunek greba zi zuten haien lagunak lanera itzultzeko eskakizunarekin. Hauek, Majaetik Maja era grebara deitzen joan ziren eta gailartza gailartara iritsi sirenerako 8000 e, mehatzarik lana ugustiari lortu zuten. Greba hasia zen eta egunerako bilbora manifestaldi batera deitu zuten. Ngoizean, mehatxaldetik sortximila pertsona hoiek portura haiegaltzerakoan hamar miga izango ziren. Eta nola ez, polizia eta militerrak eskua sartu behar zuten kontola mantentzeko. Ondorioz, enfrentamenduak ziren eta mehatxaldeak gerra zelaia bihurtu zen. Bitartean, astillero, saltosornos eta labizkaiako fabrikek ere gelditu eta protesta hasi zuten. Naiz eta bilboiri alazai egon, mehatxalde eta eskerraldean hogei mila pertsona inguru gureban eta borrokanari ziren polizia eta militarren kontra. Bere eta langile guztien eskubide nari. protesta hauen ondorioz botatako langileen readmizioa eta lanbalditzen obetzea lortu zen. Erakutsiz, borrokari gabe ez dagoela ez ere egiten. orengoan e, irer erratiko la linterna de biogenes irratsa joko satitxo bat lapurtu dugu eta bertan azaltuko digute se taun eta barcaldón egin ziren e, aloka hiru greba que sin más ni más aurrera bere grabaziorekin A las vías, a las vías, tírate, tírate, a las vías, pa' parar el puto tren. Tírate. Joder, las fiestas de Baracaldo, ¿cómo vienen este año, no? ¿Qué dices de fiestas, parguelas? Ni fiestas ni hostias en vinagre, esto es una huelga de inquilinos, chaval. ¿Huelga de inquilinos? ¿Qué me estás con, Tainer? Mira, Julay, escúchate, escúchate esta rafaguita, a ver si te vas enterando. Tírate, tírate a las vías, pa' parar el puto tren. Huelgas de alquileres en la historia Sestao y Baracaldo 1905 En 1905 se producía la pionera huelga de inquilinos de Baracaldo y Sestao en el transcurso de la cual unas 2.000 familias paralizaron la actividad económica del Gran Bilbao casi un mes La huelga comenzó como parte de una estrategia generalizada de las sociedades obreras en todo el Estado para forzar a los propietarios la reducción de los alquileres. Pero fue en Baracaldo y Sestao donde este movimiento adquiriría tintes de revuelta. Cuando los funcionarios judiciales fueron a ejecutar uno de los múltiples desahucios por impago, En Baracaldo se encontraron con una situación inesperada. La vivienda del jornalero afectado se encontraba repleta y rodeada de miles de mujeres que impidieron el desahucio. Expulsadas las autoridades, las familias de inquilinos llegaron al acuerdo de ocupar la vía pública con sus respectivos enseres. Las calles de Baracaldo se convirtieron en un auténtico campamento Materialmente ocupadas por el vecindario con sus modestos ajuares Las protestas se extendieron de inmediato a Sestao Las reacciones del pueblo trabajador se sucedieron en cadena Astilleros del Nervión, altos hornos, varias fábricas y el colectivo de tipógrafos se declararon en huelga. Los desahucios ejecutados en represalia por la huelga habían sido el detonante. El estallido social se había producido. Ante las esperables represiones, los inquilinos bloquearon las vías con baúles, piedras y trozos de hierro. Como acto de protesta y para generalizar los efectos de la huelga, paralizaron casi todos los transportes. El tren que circulaba desde Portugalete fue bloqueado por decenas de mujeres que se arrojaron a la vía. La situación llegó a tal nivel de efervescencia y subversión que las autoridades declararon el estado de guerra. Durante un mes, el Gran Bilbao vio paralizada su actividad económica y las autoridades se encontraron desbordadas. Y todo tras unas decenas de desahucios. irratzaioaren e, azken satierekin jarraitzeko ba orengoan, e, beste lapurreta batekin jarraituko dugu oraingoetan alabidi gazteiskoa labedi erratiko suelta laoia irratzaioari eh izan ere irratzaio honek bea txaldea bizi di plataforma musiko plataformari Ekitzion elkarrezketa oso interesgarria, koke planta ilegala eta petronoren ingurruan. Beraz, ba, aien grabazioarekin notxiko zaituzte eta espero dugu guztoko eta interesgarria izatea. Hoy nos vamos hasta Meachaldea porque desde la apertura de la planta de coque en 2008 la asociación Meachaldea-Visiric está en pie de guerra y el trabajo ha empezado a dar sus frutos. Recientemente la Audiencia Nacional le ha dado la razón en un pleito contra Petronor, una victoria que podría llevar a podría llevar esta confrontación a nuevos escenarios. Y para conocer más detalles tenemos al otro lado del teléfono a Sara de Meachaldea-Visiric. Muy buenas Sara, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero nos gustaría saber, Sara, cómo es el día a día, el laude de Petronor, eh, cómo afecta eh, a la vida, al día a día de la gente de que vive en, en los alrededores. Hombre, Petronor es omnipresente, es muy grande, es la de las refinerías más grandes de Europa y justo la tenemos en el centro del pueblo, quiero decir que no hay distancia entre, entre nuestras casas y la refinería prácticamente además es curioso porque no es a veces ocurre que se construyen pisos al lado de una, una cosa industrial, no, no las casas ya estaban antes mm -hmm. es decir, la zona más antigua del pueblo es la que está más cerca de la refinería mm -hmm. entonces ellos cuando la construyen ocupan una zona de marisma maravillosa, con la playa al lado, que es la playa de la arena que es la más concurrida de la margen izquierda y ocupan 220 hectáreas mm -hmm. y Y eso influye por completo, porque claro, en una refinería está funcionando a las 24 horas del día y tiene muchas actividades de arranques y paradas, y cada vez que hay arranques y paradas pues hay diferentes eh, incidentes o emisiones o fuegos o ruidos. Mm. Ruidos, eh, olores, ¿no? olores, el olor es tremendo. Depende de cómo sople el viento, pues el dolor va a una zona o a otra, porque yo uh -huh. realmente siempre he estado oliendo. Por no Entonces, hablar de las afecciones, ¿no?, que podrían tener en la salud eh, estar expuesto a este eh, tipo, ¿no? De... Claro. Eh, Tiene en cuenta que es una inmensa fábrica de diésel, plásticos y todo lo que tenga que ver con el petróleo. Y eso en sí mismo, si estamos hablando de la contaminación atmosférica de las ciudades, pues os podéis imaginar tener una refinería de semejante tamaño en la puerta de tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una refinería que además, como la tenemos tan cerca, la vivimos siempre. O sea, la vemos continuamente. No no es una cosa que pueda pasar desapercibida para uh -huh. nada. No no, so no solamente cuando sucede algo, sino que todos, absolutamente todos los días está presente, ¿no? Sí, y además es que siempre que hay algo. Que suceden ¿no? cosas, por cierto, ¿no? sí. <risa> Que tú estás, por ejemplo, por la calle y de repente pues, un humo negro, que será, ¿no? o un humo más blanco de lo normal, o un polvo, o algo, siempre hay algo. O las antorchas, las antorchas dan bastante guerra ahora con los arranques, porque había una parada muy grande de durante un mes y ahora van arrancando unidades. Entonces las antorchas es por donde tiran los gases que los queman. Y cuando están en fase de arranques pues hacen como bombazos y a veces terminan echando como un homo negro a la vez de fuego. Entonces esos bombazos son bombazos, vamos, o sea, tal cual, ¿eh? que lo siente, la gente que vive cerca de las antorchas lo siente como casi como dentro. Mm -hmm. Cuéntanos eh, cómo ha sido el proceso mediante el cual, bueno, pues eh, se ha llevado este pleito hasta la Audiencia Nacional, en qué consiste la denuncia y cómo ha transcurrido. A ver, desde el principio, o sea, porque la planta en realidad empieza a proyectarse en el 2005, la planta de coque. Empiezan las obras, pues no sé, en el 2011 o así, acaban en el 2012. Entonces esta planta desde el primer momento ya se sabía, y ellos lo saben perfectamente, que se estaba construyendo en una zona de dominio público marítimo terrestre, porque el 80% de la refinería está en dominio público con una concesión de costas. El caso es que, que esa es otra historia que habría que contar. Pero bueno, en principio ellos empiezan a construir eh, todo el proyecto sobre una zona de dominio público marítimo terrestre y eso quiere decir que es obligatorio la autorización de costas para poder construir, lo mismo que muchas construcciones que se han hecho en la costa. Uh -huh. Encima, además, ellos eh, al hacer la renta de coque hacen una ampliación muy grande que en cualquier caso es bastante difícil de autorizar por Costas, porque se pasan, ¿no? Se pasan en superficie construida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ningún momento Costas le dio ninguna autorización, ¿eh? Se preguntó, se mandaron muchas cartas, no solo nuestras, sino también del propio Ayuntamiento de Músquiz, preguntando por las condiciones o por la situación que había con este tema, porque es obligatorio que autorice o desautorice, pero no puede construirse así sin más, ¿no? Entonces nunca hubo contestaciones. Nosotros vimos los expedientes en Madrid y estaba claro por cómo estaba el tema del expediente completo que no sabían qué contestar. Porque el problema que ellos tienen es que no la podían autorizar. Entonces lo que hicieron fue durante mucho tiempo, pues bueno, un silencio. Pero el silencio administrativo de un tema de costas es siempre negativo. O sea, para que puedas construir una costa te lo tienen que autorizar expresamente. Entonces ellos construyen todo, hacen todo esto y nosotros llevamos muchísimos juicios contra las autorizaciones ambientales que algunos ganamos y otros perdimos y al final perdimos en el Supremo, pero en ninguno de estos juicios, que fueron como nueve, eh, llegamos, eh, entraron en, en materia de costas. Entonces nosotros pusimos una denuncia en el 2012 al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid por haber no haber hecho nada para evitar que se construyera algo sin su permiso. Esta denuncia tampoco nos la contestaron y nosotros recurrimos a la audiencia nacional contra esa no contestación uh -huh. han pasado muchos años porque esto la, el recurso fue en el 2013 y ahora el año pasado eh, nos sale en septiembre no jun, julio así justo antes de las vacaciones judiciales eh, sale una sentencia por la que no, de la audiencia nacional que nos, nos dice que nos tiene que contestar que el ministerio de medio ambiente tiene que contestar ¿Sí? a la denuncia que nosotros pusimos y además tiene que ser una respuesta argumentada eso no puede decir sí o no Ajá. solamente entonces frente a eso claro en todo el proceso este petra se eh, opuso a, a, a o sea, estaba en frente nuestro entonces eh, con esa primera sentencia de la audiencia nacional ya el propio ministerio no recurre la acepta Pero claro, por supuesto Petronor recurre, porque no le interesa para nada eso. ¿no? Uh -huh, con lo cual o sea, se puede retrasar eh, dos tantos años, ¿no? Bueno, y sobre todo es porque, claro, puede entrar en una situación complicada. ¿no? Entonces ellos recurren, en ese recurso vuelven a perder Petronor. O sea, volvemos a ganar nosotros, que ha sido la última sentencia, del 1 de marzo. Uh -huh. Ahora no sabemos, porque todavía le queda otro recorrido más, que es la, el Supremo. Eh, y no sabemos si Petrón no ha recurrido o no, porque se le acababa el plazo el lunes, pero se tarda un tiempo en saberlo. Ajá. De todas maneras, aunque recurra al Supremo, es prácticamente imposible que el Supremo lo acepte. O sea, tiene todas las posibilidades de perder. ¿eh? Mm. Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? Pues que eh, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que contestar con alta dificultad para actualizar una obra como esa Ajá. porque claro, tenemos la experiencia de todo lo que ha pasado en la costa la cantidad de casas que se han tirado, de hoteles sí, de algún Pabllo. restaurante sí. famoso ¿no? la sí. zona también tuvo que ser derruido sí, pues a la vez, mira mientras uh -huh. construían la planta de coque ilegal derrubieron el, el Chasgane, que era un restaurante y discoteca grande que estaba en la playa fue simultáneo prácticamente entonces Pero bueno, en Cantaria, por ejemplo, hay una experiencia enorme de, de cantidad de problemas respecto a construcciones ilegales en la costa. De hecho, en Tenerife, no si no me equivoco, también eh, van a tener que derruir precisamente una refinería, ¿no? Sí, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, eh, Cepsa tiene una refinería pequeña allí desde hace mucho tiempo, que cree que es la única, junto con son las dos únicas refinerías que están en el casco urbano. En el caso de santa cruz de Tenerife, pues también está en el casco urbano en una zona de costa también y al final pues bueno la verdad es que se ha tenido que tiene ha tenido que iniciar un proceso de desmantenamiento de la refinería porque es que son situaciones anormales completo uh -huh. y, y ahora pues bueno y ellos tenían la refinería desde hace muchos años que no han hecho una ampliación en nuestro caso es que la ampliación es de ahora mismo O sea, que no, no es normal. ¿eh? Vamos, que la situación entonces estaría en que eh, no es que haya dicho la Audición Nacional que haya que desmantelar eh, la planta de coque, pero sí que obliga a Petronor y a la administración, supongo, a dar una respuesta, ¿no?, a la demanda. Es la administración a la, a la la que tiene que dar la Es vez. la administración. Sí. Eh, Petronor se ha presentado como afectada, ¿no?, pero la respuesta es de la administración, la administración en ningún momento ha recurrido. Entonces, dada la situación que hay actualmente con todas las construcciones en la costa y, y luego pues bueno, con el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, bueno, hay mil cosas, para, mil argumentos para para impedir construcciones en costa. Hmm. Y esto se la construyen encima así a las bravas. Una cosa enorme, claro, porque el horno de coque, bueno, cuando lo trajeron, hay fotos en Facebook, veréis que es como un edificio de 15 pisos de altura. Uh -huh. Cada uno de los hornos, y son dos. O sea, que estamos, pasa que dentro de la refinería es todo tan grande que parece que queda ahí, a, a, como que no es tanto, pero es muchísimo. Uh -huh. y, y además, cuando, cuando el horno de coque, lo que hace el coque es eh, eh, quemar los residuos de petróleo para obtener un carbón, que ese carbón se utiliza para luego en las cementeras como, como material energético. Un carbón, carbón. Y es muy contaminante porque suelta mucho polvo negro. Hmm. Y además hace mucho ruido y desde que lo arrancaron la verdad es que hemos tenido muchos más problemas. Porque les ha costado cierrar bien, porque tienen problemas con los ajustes... ...y siempre da mucha guerra la planta de coque... Uh -huh. ...y en realidad tampoco, no sé, es un negocio tan redondo... ...porque ellos realmente cuando esto lo construyen o lo plantean... ...cuando lo plantean, más bien, es un momento en el que está la burbuja inmobiliaria... Eh, ...España es el cuarto productor del mundo de, de cemento... ...y el coque es para el cemento, ¿no? Entonces, claro, en este momento la situación es todo lo contrario... ...se están se han cerrado muchas cementeras... Aunque ahora hay un cierto repunto de la construcción no tiene nada que ver con lo antes, y sigue siendo un material que no sé si tiene muchas habilidades, vamos. Se uh -huh. acumula muchas veces en el puerto, ahí tienen un gran almacén para guardarlo. Uh -huh. Eso. Ante esta la situación verdad, anormal, ¿cuál ha sido la actitud del Ayuntamiento de Musquiz? Bueno, el Ayuntamiento, claro, al principio salió una corporación como que estaba en contra de la, de la construcción de la planta de coche Pero la verdad es que hubo muchas presiones, incluso se llegó a romper EA, que el partido político que tenía allí con el PSOE, la alcaldía en aquella época. Se creó un conflicto muy muy potente y al final, en esa ruptura, al final el alcalde concedieron la con, la, con el PSOE concedieron las licencias de construcción de la planta de coque, pero fue una situación muy dura y muy enfrentada. Es que claro, una refinería como esta y todo lo que circula a su, que genera a su alrededor crea pues bueno, con influye en toda la vida municipal. Estamos hablando también en muchos puestos de trabajo, ¿no? Dentro del pueblo. Bueno, no sé si hay tantos puestos dentro del pueblo, porque él se estimaba que un 10% de los trabajadores de Petronor eran de los pueblos de de Musquis y de Anticiervana. Pero bueno, luego vienen las contratas, cuando hay las paras, las paradas, estas generales, pero las contratas viene muchísima gente de fuera. De mm. hecho, se ocupa todo en ese momento, pero de una manera provisional durante el tiempo de la parada. Y viene gente de muy lejos. Mm. Sí, mano eh. de obra, pero bueno, pues mm. eh, estiman, no sé si tiene 850 trabajadores directos, empleos directos, Luego ellos los indirectos y las circunstanciales, como digo yo, y siempre dicen que son miles, ¿eh? pero eso pasa siempre. Mm, lo digo porque... Porque desde bueno. el que vende el bocadillo hasta lo que sea es un empleo indirecto. Sí. Y la realidad es que según la planta, la, se crea la planta de coque, hubo una disminución de la, de la vida en el pueblo. O sea, se han cerrado muchas más tiendas. O sea, no ha supuesto un aumento de, de la vida, sino una disminución. O sea, ha habido gente que se ha ido y luego... Las, to, el cierre progresivo de todas las tiendas y bares y así es bastante significativo lo uh -huh. no digo porque bueno pues suele ser o puede ser uno de los argumentos no a favor de, de, de petro nor otro también el que se suele eh, pues mencionar muy a menudo es el tema de los impuestos ¿no? de que el 11% creo del presupuesto de la diputación foral, pues eh, proviene de impuestos, ¿no?, de Petronor, etcétera. Esto hace también un poco que se convierta Petronor en una especie de tabú en Vizcaya, ¿no? Bueno, había otras empresas tabú en Vizcaya y mirar cómo las han dejado caer, como el caso de la naval, ¿no? O sea, si tiramos la lista de empresas tabú, había muchas. Ahora nos queda, pues solo queda Petronor, ¿no?, en Vizcaya y Betrola. Y el también ya ha dejado Escaltel de ser pública. Ya hemos visto que le han comprado un fondo inglés, ¿no?, Entonces, la verdad es que yo a veces me planteo, primero, eh, que en, un, en, en la zona de nuestra, con la playa, con la marisma, con todo, si no hubiera habido una refinería, sería una zona mucho más viva. ¿no? Uh -huh. en la, Todos los sitios que tienen playa y tienen un paisaje tan espectacular como el nuestro, solo en turismo y, y casas rurales y tal, además está, pasa actualmente en la... La, el camino de Santiago de la Costa, que tiene muchísima actividad, todo el verano pasa gente por allí y ocupa todas las casas rurales que hay. O sea, como vida en el pueblo probablemente tendríamos mucha más y más viviendas, también más construcción. O sea, uh -huh. quiere decir que Desde no ha luego, hecho sí. que crezca mmm, la zona, sino al contrario, ha hecho que no crezca, ¿no? Uh -huh. Porque la, en la propia refinería lo impiden, ¿no? Y, y, y eso yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta porque siempre nunca pensamos cómo sería la zona sin una si no se hubiera hecho una refinería no seríamos más pobres son uh -huh. seguro porque a ver vamos a mirar un pues, o cualquier sitio de la costa es que tiene mucha vida y esto nosotros nos lo ha cerrado muchísimo uh -huh. y luego ¿ qué pasa con los impuestos municipales o los impuestos de diputación? es que habría que pensar primero qué política lleva diputación con esos impuestos en qué se está gastando el dinero que eh, recibe de una refinería como Petron que nos está jodiendo entre comillas la vida ¿no? ¿Y, y en qué lo usa o sea en hacer una supersur sur ¿Eh? en hacer una política forestal horrorosa ¿no? en hacer macobras que no van a ninguna parte o sea, ahí se está yendo el dinero Uh -huh. ese es lo que queremos o sea, porque realmente lo que hay que plantearse es otra cosa ¿no? primero que la refinería no es un no es el futuro porque ya sabemos que el futuro no está yendo por las refinerías que se están cerrando en muchos sitios en Europa son es altamente contaminantes es el noveno emisor de CO2 más de, la, de las empresas de España más contaminante en CO2 y ¿no? con el tema del cambio climático o sea que la orientación general es no a A aumentar la refinería, sino a disminuir ¿no? uh -huh. y a cambiar de modelo energético. Y eso lo está diciendo el propio gobierno vasco. Entonces, estamos hablando de una empresa que no es el futuro y que lo van a intentar ellos, sí, pero no van a intentar estirar su futuro en lo que sea. Hace poco venía que iban a eh, usar aceite de las cocinas. ¿no? O sea, ellos irían quemando lo que sea. Lo que sea. Uh -huh. Y pueden terminar al final quemando plástico. ¿No? y volviendo otra vez a comerse el plástico que ellos fabrican. O sea, ellos van a intentar seguir eh, y cada vez va a ser peor, eso está claro, porque cada vez es peor el petróleo que utilizan, es un petróleo muy pesado, por eso tiene mucho residuo que lo tienen que quemar en la planta de coque, ¿Eh? es peor mm -hmm. el petróleo y va a ir metiendo cualquier cosa, mm -hmm. cualquier cosa que pueda generar materia orgánica para hacer el carbón. ¿Se podría decir, Sara, que tras esta sentencia de la Audiencia Nacional es más fácil soñar con una mea chaldea mejor? Pues ¿sabes? nosotros creemos que, que si se hace lo justo, ¿eh? si es si se es justo, si no hay una… porque claro, en este tema, por justicia tendríamos que ganar, ¿no? Pues porque ellos han construido algo ilegal donde no debían ¿eh? y eso debería de implicar un desmantelamiento y una multa, que es lo que pasa en todos los casos. Eso debería de ser así. Y para nosotros, que la planta de coque se desmantelara nos iba a beneficiar mucho, porque su, su colocación y vida posterior ha sido peor, más de lo que ya teníamos, ¿no? que ya teníamos bastante. Eso ¿Eh? uh -huh. es injusticia, pero ya sabemos que luego detrás hay otras cosas que se mueven. Porque, por ejemplo, no he comentado, la concesión de, de dominio público de Petronor se, agotó en, se agotaba en el 2012. ¿Y qué hicieron? Era improrrogable por la ley de costas. ¿Qué hicieron? Pues una, un pacto entre el PNV y el PSOE, en aquel momento, en la época de Zapatero, en la ley de economía sostenible, hacen una enmienda transaccional ¿eh? a cambio del apoyo del PNV al PSOE en los presupuestos generales del Estado. Y le da una una prórroga específica para Petronas. Hmm. Para arreglarle la vida. ¿eh? Y de hecho esa prórroga está... ...de momento en trámite... ...pero no tienen problema... ...porque mientras esté en trámite... ...ellos están prorrogados de facto... ...y no se les acaba nunca el plazo... ¿eh? ...entonces... ...les prorrogan por un acuerdo así... ...un acuerdo político... ¿eh? Uh -huh. ...hecho en la sombra... ...porque es la 899 enmienda o algo así... ...entonces... ...esto mismo puede pasar ahora... o sea ...puede pasar que en justicia... ...deberían desmantelarla y tal... ...y ganáramos nosotros... ...pero... ¿Qué trampa van a ser alguna trampa porque por la derecha no lo pueden o sea, por la justicia no lo pueden hacer uh -huh. se tienen que traer sacar una trampa a cambio de algo y esa trampa pues no sabemos cuál va a ser uh -huh. parece difícil porque la ley de costa es tal pero ya hemos visto que han hecho con la concesión y uh -huh. De todas formas, eh, bueno, en, desde Meachaldea, Bixiri, que estaréis dispuestos a, a celebrar, ¿no? Este próximo, el 5 de mayo, domingo 5 de mayo en Musquiz, pues el una pequeña de mayo, celebración sí. de esta no sentencia, si es ¿no? No si sé domingo o sábado, uh -huh. Uh -huh. no me acuerdo que día de la semana es, pero vamos a celebrar Yo creo que el 5 de mayo vamos a hacer una fiesta en el pueblo, porque son muchos años, claro, llevamos... ...pues más de 10 años... ...12 años con esto... ...entonces bueno... ...pues hay que celebrarlo... ¿eh? ...una buena noticia de vez en cuando... ...ayuda ¿no? sí. a seguir adelante... Y ...además ten en cuenta que este proceso judicial... ...estuvo oculto... ...o sea, es, no sé, desaparecido... ...es que la justicia se desaparece en las cosas... ...pilló un momento en el que había... ...se metió las cosas judiciales... ...pasaron a ser por internet... ...y tal, y no sé qué pasó... ...pero desapareció... Y estuvo años. Y de repente, ¡pum!, emerge. <risa> emerge. Cuando ya cuenta? se daba por perdido. Cinco ¿no? <risa> años después, ¿eh? Es que es increíble. Desde 2013 al 2018. Es increíble, sí, a veces, lo que, sí, cómo funciona es es la justicia. Es que que pusimos hace tanto. Y de repente aparece un día una carta. O sea que... Bueno, pues ahora... Pues que celebréis ese día 5 de mayo en Musquiz, eh, disfrutéis de la celebración eh, bien merecida y bueno, gracias por eh, contarnos todos estos detalles acerca pues de este pleito con, Preto, con Petronor que tiene la, la asociación Meachaldea Visiric y Esquerricasco y hasta la próxima. Dale, Bueno, ba, hor eukidugu meatzaldea bizirik taldeko zara ondo asaltzen koke plantaren eta petornorren problematika eta horrein amaitzeko, iobete honetan eukiko ditugun zita interesgarriak birbasatuko ditugu eee... agenda agenda inzuzetan Seguramente gauz asko utxiko ditugu alde batera eta hoz da nahitea egin, nes? Informazioa lortuz dugulago baizik Urren gorako, ba, zuen itxali, kontxertu eta dena delakoaren berri ematean aizan ez gero, bidali maila gaztetxera e, bueno, uregunan eukiko, eukiko duzue forplario bat eta hor biailea Edo edo honen deskribapenean jarriko dugu ditugu datuak gabe ba. hasiko gara e, azte buru honetan e, martsoak lau, larun bat orteako gazte dugu eta goizetik kalejira, Puzgarriak, eta apoteoa eta baskaria eta ber egongo da. Gero artzaldean herrien onbesarkada eta jenkana egongo da eta emaitzeko e, gauean Sasagreen eta levolta permanenteen konzeptua ke egongo dira. Irandean maiatzak 5 egun okupatuta okupatua egiko dugu. E, alde batetik Durango, eguerdian besarkada erraldo egingo delako neofasismoarren eta failaren kontra eta errefuren errefusiatuen alde e, ongi etorri errefusiatua kantoatuta ekimen Europa mailako ekimena da. Eta beste aldetik mehataldia bizirik plataformak muzki zen lehen entzun dugun bezala ba ate izionaleen sententzia ospatzeko jaia antolatu dute taloak, talierrak, pusgarriak, roko-droma dira bar, egongo dira amaiketatik ordubiak arte, musizko mehatzari plaza. Maiatzak e, amaikan, larun bata bilbon berrirore pentsionistek manifestazioa ditu dute. Ikusi kasi eta hausnar dezagun mugimenduonek daraman borrokaren handik. Maiatzako geitalauan, klimaren kontrako greba egingo da Freidai for Future mugimenduak ditu Bueno, ba, hau izan da guztia erratsaioni jo amaiera emango diogu Eta ez dakigu noiz izango den urrengua Urrengua egiten baldin badugu Besterik gabe, kaletan ikusiko gara Aio! Por de la institución Exigen respeto de la libertad humana Y te invitan a respetar A palos y patadas Manifestaciones pacíficas Y mejor si son silenciosas Lo ideal es que nunca venzamos A la resignación que a veces nos droga Droga que nos dan con palabras Como tolerancia